Bueno. sabemos que, que va a ser un partido difícil, pero, pero bueno, es como es un partido más, hay que salir a, a competir, a intentar ganar y, y luego a, a esperar a la vuelta. Es importante ese partido de mañana. Si tenéis muy reciente la, la de hace un mes, si que será un partido muy parecido, si, no, sé, no lo esperas en Hombre, Supongo que, que en intensidad y en, y en ganas va a ser totalmente diferente, ¿no? Creo que, que no es lo mismo jugar un partido de liga regular que, que un play-off que te juega mucho más. ¿Cuál o sea, es? No, te quería preguntar por la baja del Florentone, ya sé que cualquier puede tener un gol prometido que me dé el equipo porque se pensará en el a mí sinceramente es que no me preocupa si está o no está, yo me centro en, en que estén mis compañeros bien, que rindan bien, que compitan bien y, y la verdad que del equipo contrario me preocupa bastante poco. Una manera muy distinta de afrontar el play-off ¿no? en relación a cómo lo afrontasteis la temporada pasada después de algo del grupo. Sí, bueno, a nivel mental y físico lo, lo afrontamos de, de una manera totalmente diferente, ¿no? Creo que, que llegamos mucho más frescos eh, a nivel físico y mentalmente venimos con, con mucha ilusión después de, de conseguir lo que hemos conseguido la última jornada, ¿no? De meternos cuartos, eh, era bastante complicado y la gente no, no daba un duro por nosotros y mira, ahí estamos. Es que ha vuelto muy gustada, ¿no? Era ambiente... muy en el final, en el final, en el final, en Sí, bueno, estamos en nuestro mejor momento, se puede decir, creo que, que hemos hecho una segunda vuelta espectacular, eh, 41 puntos si no recuerdo mal y 9 goles en contra y, y dos partidos perdidos, creo, si no, no me falla la memoria, así que quedamos en una buena línea y ahora bueno, afrontar el, el playoff en, en esa misma dinámica que llevamos. Okay, so I got a fresh message. Okay.